En Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso, el programa que madruga contigo. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos a través de la señal de Teleelch y en Teleelch Radio Marca. Es viernes 23 de junio, tendremos un día con cielos despejados, temperaturas no tan altas como las de ayer, gracias al viento de levante que soplará, alcanzaremos una máxima de 30 grados, y para esta noche de San Juan las temperaturas no bajarán de los 22 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelelch indica que tenemos 25,2 grados de temperatura. Y en unos minutos en este programa vamos a entrevistar al alcalde, Pablo Ruz. Conoceremos más detalles de la organización del trabajo que realizarán sus 12 concejales y los 3 de Vox. ¿Qué asesores son con los que van a contar? ¿Qué gastos superfluos son los que recortarán? ¿Qué proyectos se han encontrado en los cajones? ¿Qué cambios se han introducido? ¿Y cuáles serán las primeras actuaciones? Pero eso será después del relato de las noticias. Hoy 50 agentes de la policía local van a velar por la seguridad en las playas de Elche en las que están prohibidas las hogueras en esta noche de San Juan. El barrio del Raval avanza en sus fiestas de San Juan. Mañana sábado a las once y media quemarán la hoguera infantil y a las 12 de la noche la mayor. Mientras que la gestora de festejos populares lanzará este domingo a las dos de la tarde una mascletà desde el aparcamiento del campus universitario. Más de 300 personas se concentraron ayer por la tarde contra la eliminación del carril bici de la avenida de Juan Carlos I. El gobierno asegura que construirá nuevos carriles, pero siguiendo criterios de seguridad para ciclistas y conductores, pero no da plazos para ello. El alcalde no va a presidir los plenos porque quiere intervenir en el debate político para defender su gestión. Además, ayer en la primera junta de gobierno se aprobó introducir el término igualdad en la Concejalía de la Mujer. El Elche Club de Fútbol tendrá que pelear por el ascenso contra equipos históricos irrelevantes en segunda división. Por primera vez no habrá ningún rival andaluz en la segunda división, que aún espera a dos inquilinos más.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 Pues esta noche es la mágica, es la de San Juan, una celebración que suele coincidir con el solsticio de verano, pero no siempre. Las hogueras están muy presentes porque es tradicional encenderlas para purificar, quemar lo malo y dar la bienvenida a lo nuevo. Aunque en las playas de Elche estén prohibidas las hogueras, lo importante es pasar esta noche con amigos y familia junto a la orilla y dándole al Mediterráneo ese poder purificador que buscamos en esta noche. Para que esta fiesta se desarrolle sin incidentes, como ocurrió el pasado año, el dispositivo de seguridad está montado. A partir de las 5 de la tarde se cerrará al tráfico el Camí del Carabasí. 50 agentes forman parte de este dispositivo policial que con drones y unidades caninas reforzarán los controles de alcoholemia y drogas, evitarán incendios, actos vandálicos y cualquier otro tipo de delitos. El objetivo es proteger a las personas que opten por pasar la noche de San Juan en nuestras playas. Y el responsable de la policía local vuelve a recordar que hay sanciones porque están prohibidas las hogueras. Sabe que La normativa autonómica prohíbe la realización de hogueras en toda la zona forestal y en los terrenos colindantes. Las sanciones pueden variar desde los 100 euros hasta los casos más graves hasta el millón de euros. Y eso lo tipificó lógicamente el órgano instructor de la Consejería en base al riesgo generado, en base a los incidentes concurrentes y a los daños que se hayan producido en el medio ambiente. El Ayuntamiento también reforzarán las líneas de autobuses para facilitar los desplazamientos al litoral y cuando concluya la fiesta a partir de las seis de esta mañana, pues comenzarán los servicios de limpieza para dejar las playas a punto para bañistas y turistas de cara a la ciudad. ...al fin de semana. Pues las únicas hogueras oficiales... ...que arderán con miles de personas... ...esperando a la tradicional cremá... ...serán las que se han montado... ...en el barrio del Raval... ...que con sus calles engalanadas... ...está viviendo sus fiestas más multitudinarias... ...las de San Juan... ...el pasado martes se montaron... ...y tras la visita de la concejal de festejos... ...Sigma Mora... ...el público ha podido contemplar... ...los elementos que los maestros hogueres... ...han incorporado a las hogueras de este año... ...así explicaba Inma Mora... ...los elementos que encontramos en ellas. Una hoguera que ha intentado eh, captar o representar... ...elementos muy llamativos de, de nuestro municipio... ...y sobre todo con esa figura... ...que la tenemos un poquito lateralizada... ...que es el cohete Miura... ...el cohete que próximamente... Eh, ...logrará ser lanzado al espacio... ...y que como ya os he comentado anteriormente... ...llevará el nombre de nuestro municipio hasta el espacio". Aquí detrás, a, a mi izquierda, tenemos la hoguera infantil, una hoguera del artista Javier Granja, del, del artista fallero Javier Granja, que lo que ha intentado simbolizar o representar es lo, la problemática que existe con la contaminación. Y mañana se quemará a las once y media de la noche esa hoguera infantil, la mayor... ...media hora más tarde, a las 12... Telelch va a retransmitir la crema en directo... ...además mañana a partir de las 9 de la noche... ...se llevará a cabo Sopar del Cabaset... ...en las calles del Raval, engalanadas... ...con temáticas que aportan mucho colorido... ...y el domingo se cerrará... ...el concurso artístico de Les Balconades. Para que empiece una etapa... ...primero, tiene que terminar otra... ...sigue en directo desde el Raval... ...la Nit de la crema... ...este 24 de junio, desde las 11 y cuarto... ...en directo, en Teleelche. Pues seguimos con más fiestas porque el domingo... ...a las 2 de la tarde se lanzará una mascleta... ...en el aparcamiento del campus de la Miguel Hernández delche. De ...se trata del primer acto conmemorativo... ...organizado por la gestora de festejos populares... ...para celebrar su 45 aniversario... ...Fernando Jaén es el presidente de la gestora entonces esta masqueta que tiene unas connotaciones especiales va a ser encendida con, con seis tracas al mismo tiempo por las chicas, por las reinas y demás de las fiestas de hecho, va a ser una masqueta diferente una masqueta donde además vamos a poder tener un final distinto donde el público también va a tener una cierta participación donde va a ser algo diferente esta parte final de la masqueta, será algo novedoso, algo distinto que como bien hemos dicho se lanzará el próximo domingo 25 de junio a las 2 de la tarde por... Informativos en Teleelch Radio Marca Y más de 300 personas se manifestaron ayer jueves por la tarde contra la decisión del nuevo gobierno de suprimir el carril bici de la avenida Juan Carlos I. Pese a los intentos de Pablo Ruth de explicar que construirán nuevos y solo suprimirán aquellos más conflictivos, unos 15 colectivos se sumaron a esta bici manifestación para pedir que se mantengan estas infraestructuras y no se desmantelen. Fernando Saez del Margallo. Quieren eliminar algo que ya funciona, que se puso provisionalmente, pero que después de tres años se ha visto que es una vía, un anillo circular que transcurre por la ciudad y que favorece el que la libertad de gente pueda usar carril, un carril bici, usar las bicis de manera segura, que ese es el principal objetivo. La, di la concentración se discurrió sin incidentes, la mayoría acudió con sus propias bicicletas y también muchos usuarios de Bicielch que lamentan que si se desmantelan los carriles segregados van a tener que circular por la carretera, lo que provocará más retenciones además de ser más inseguro para ellos. No sé exactamente la problemática, pero voy a tener que volver a ocupar eh, la carretera en el centro y me van a ir pitando. Eso lo tengo claro, porque si no tengo carril bici, iré, iré por la carretera, con lo cual pienso que voy a molestar el doble. Entonces. La eliminación de los carriles bici implica que los ciclistas, usuarios de bici, pues nos sintamos inseguros en la, en la ciudad. ...además que estamos promoviendo... Eh, ...proteger el medio ambiente... ...y, y la contaminación, disminuirla en la ciudad". La portavoz de compromiso Esther Díez... ...participó en esta manifestación... ...y lamenta que PP y Vox... ...mantengan su compromiso de desmantelar... ...este carril sin una alternativa... ...y además comprometiendo los fondos europeos... ...con los que se construyó. Y por tanto, eh, lo que vemos de esa decisión... ...del nuevo alcalde de Pablo Ruiz... ...es que prioriza que algunas personas puedan estar aparcando de manera irregular donde, durante unos 10 minutos al día frente a la integridad física de las personas que utilizan la bicicleta. Y eso es muy grave porque estamos hablando de la seguridad vial de las personas. A mí me gustaría que este nuevo gobierno municipal mirara a los ojos a los padres de los chavales que están utilizando el patinete continuamente todos los días por aquí, que les digan que es mucho mejor irse por la avenida de Candalís con curvas, sin visibilidad, con tráfico rápido y compartir el carril de circulación con las bicicletas. El portavoz adjunto del Gobierno, Claudio Guilaber, señaló ayer que la intención es seguir creando más carriles bici, pero debe cumplir con su compromiso el Gobierno de desmantelar los que considera que no son seguros. Eh, Pablo Ruiz, como alcalde, eh, tiene la intención de seguir ampliando los carriles bici por todo el municipio, de seguir apostando por la movilidad eh, sostenible y responsable, y ese va a ser el camino. Eh, nosotros respetamos que quieran eh, manifestarse, pero siempre va a estar por encima de toda la seguridad de todo el mundo, de ciclistas, de peatones y de los conductores. Ayer se celebró la primera Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de la nueva Corporación y se acordó introducir además la palabra Igualdad en la de la Concejalía de Acción Social y Mujer. Con ello el PP quiere destacar las competencias de Igualdad. Es la Concejalía de Igualdad de estaba, única y exclusivamente era el nombre. O sea, pero desde un principio lo hemos defendido. Eh, el Partido Popular y Vox defienden a la, mujer, a la mujer y la violencia contra la mujer. Y nosotros vamos a, a seguir eh, en, ese, en ese camino. Pero no hay ninguna, ninguna modificación porque al final las, las competencias que tenía eh, nuestra compañera Celia eh, incluía también igualdad. Un gesto que se lleva a cabo el mismo día ayer en el que la coordinadora feminista de Elche convocó para este domingo a las 8 de la tarde en la Plaza de Baix una nueva concentración para condenar los asesinatos machistas y reclamar políticas públicas de igualdad al considerar que peligran en Elche por el gobierno de coalición con Vox, la extrema derecha, según Marina González. En esta ocasión, además, va a ser la primera concentración con un gobierno local formado por la derecha y la extrema derecha negacionista de la violencia machista. Y vamos a reivindicar, más que nunca, los derechos de las mujeres y las políticas públicas en favor de la igualdad. Medidas que ahora vemos peligrar con la entrada de la extrema derecha en las instituciones locales y autonómicas. Y volvemos a la Junta de Gobierno porque otra de las novedades es que el alcalde delega la presidencia del Pleno a la concejal Inmamora porque Pablo Ruz quiere tener la posibilidad de intervenir en el debate político... ...para defender su gestión. Sobre todo, ...al final darle neutralidad... Eh, ...la posibilidad de que el alcalde... ...pueda debatir y rebatir... Eh, ...con el candidato o el portavoz... ...del resto de, de grupos políticos... ...y al final es el alcalde el que va a asumir... ...esa responsabilidad de, de gestión... ...de poder decidir en qué, en qué debate puede participar... ...que tengan eh, bueno, la entidad y, y, y al final es su gestión la que se está debatiendo en, en los debates. Bien, pues quien va a presidir los plenos será la concejal Irene Ruiz. Y el pleno de organización será el 28 de junio. Para aprobar todos los cambios que se han producido, han ampliado las tenencias de alcaldía en tres más. Se ha cambiado al interventor municipal Víctor Martí. Dejará su puesto ya que el alcalde ha designado a la funcionaria Monse González como interventora a una plaza que sigue siendo accidental y no fija. También se ha acordado en la junta de, hoy, en la junta de ayer mantener los sueldos sin ninguna subida. Tras el El pleno del miércoles se llevará a cabo el sorteo electoral para designar a los componentes de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Informativos en TeleElch Radio Marca.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 Pues precisamente cuando hemos terminado de dar las noticias sobre los acuerdos, los cambios que se han introducido y aprobados ayer en la primera junta de gobierno del Partido Popular y Vox, tenemos ya en los estudios de Teleelchen Radio Marca al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, a quien saludamos. Muy buenos días, Pablo. Estoy encantado de estar con vosotros. Muy buenos días. Bien, pues hemos dicho que la premisa que pusiste de manifiesto en tu acto de investidura, que tu despacho va a ser la calle y que no hay tiempo que perder para cumplir con lo prometido, es lo que estamos viendo en estos primeros días de tu mandato. Te has reunido ya en, con numerosos colectivos, pero el primer día elegiste a dos importantes. Los placeros provisional, del mercado provisional... Y los sindicatos. ¿Son las prioridades en que tienes sobre la mesa? El plan de empleo, de formación y acabar con el problema del mercado provisional? Bueno, son muchas las eh, prioridades, pero efectivamente hay que empezar por algo, ¿no? Eh, como se dice en el ¿no? Eh, de de una cosa a una otra, ¿no? Y esto es lo que, lo que estamos demostrando, que, que por supuesto los placeros son eh, esenciales, como bien has comentado esta mañana, o comentaste, creo que fue el martes, eh, el proyecto, seguimos con el proyecto actual de, del mercado, vamos a diseñarlo bien, junto con ellos, para definir bien las necesidades del mercado, qué queremos hacer con el mercado, pero Ya con el procedimiento abierto, no, no retardarlo más, no, no demorarlo más. Y luego, por supuesto, el plan de empleo. Y evidentemente los interlocutores son eh, actualmente los sindicatos mayoritarios del municipio, que son Comisiones Soberías y UGT, a quienes recibimos el pasado lunes. Yo creo que se trata de normalidad, Ros. Diste plazos, dijiste que el mercado central se rehabilitará en 2024, porque sí. no vais a paralizar el no. proyecto de licitación para no demorar más es. este proyecto enquistado. Pero hablaste del jardín, de devolver la ladera Ajá. del río eh, a su... Como zona su verde. Original, a su estado original, pero con cafeterías y restauración. Bueno. Va a ser una zona... ¿Vais a peatonalizar la avenida sí. de la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana va a volver a ser un jardín. Y evidentemente en un jardín puede haber cafeterías y puede haber restauración, pero de manera aislada, ¿no? Jardín, público, eh, diáfano, con vistas a la ladera... Pero para eso primero hay que hacer el mercado, luego hay que hacer las, el pequeño parking de Plaza de las Flores, el mismo modelo del Gran Teatro, porque esa es la condición que nos ponen los placeros para, para poder trasladarse. ¿no? Y aparte esto estaba en nuestro proyecto de ciudad y, y es el que hemos recibido, ¿no? el, el apoyo del 50% de la ciudad. Y luego del municipio. Y luego, por supuesto, eh, seguir avanzando en esto. Eh, yo creo que es muy importante devolver la naturalidad y la normalidad a las cosas. Y además respetar lo que se ha hecho. Sería absurdo que ahora nosotros reiniciáramos el procedimiento, hay una licitación para definir el, el proyecto del mercado, como todos bien saben, y luego será Pimesa, que es la empresa municipal eh, eh, más ágil ¿no? y yo creo que mucho más capaz y diligente para poner en marcha este, este proyecto cuanto antes. Y efectivamente, hablando con Antonio Martínez, con el gerente, nos hablaba del primer trimestre del año 24 para empezar las obras de rehabilitación uh -huh. del proyecto de Santiago Pérez Aracir, que es el, proyecto, el mercado actual. ¿no? ¿Y qué os habéis encontrado en los cajones? Porque a Pimesa también le habéis encargado agilizar eh, la ampliación del parque empresarial y uh -huh. empezar la ronda La ronda, ronda, sur, la ronda sur, no hay ¿tú? nada. Bueno yo sé que a los oyentes dirán hablar de cosas pasadas pues no mueve molino bueno, ¿no? pero hay que hablar es una rotonda de la ayunt que nos atascamos bueno, todavía eso, por supuesto a ver, vamos a buscar ya hemos eh... Articulado soluciones con respecto a la rotonda de la Juve Es un tercer carril de Avenida Libertad en el último tramo Y luego también habría otras calles en el entorno En fin, creo que vamos a ser ágiles con respecto a esa rotonda que, que también es un problema hasta que se finalice Como tú bien has comentado la Ronda Sur Que va a ser una solución definitiva para el colapso de esta rotonda Pero eso no depende de nosotros, depende de Conseguería Y depende de, de la Generalitat Sobre lo que comentabas El principal problema generado por los, los últimos ocho años de gestión Ha sido la demora en muchos proyectos Vamos a tener que asumir grandes cantidades económicas para financiar fondos sedusi que no han, van a terminar el 31 de diciembre, ¿no? que es cuando marca el plazo para ver, fis, para ver eh, eh, esto se llama, justificado ¿no? la, las obras en concreto pabellón adaptado del entorno del cementerio, las obras en, las obras en, en la fachada este de Carrus eh, y, por ejemplo, el Paso de Germanías, ¿no? que no llegamos, es que ni tan siquiera se ha comenzado y no, no hay plazo ¿no? en el plazo material y creo que ese ha sido la, el principal error de los, antes, de los anteriores responsables políticos no demorar los plazos no ejecutar dilatar y bueno pues ahora habrá que devolver subvenciones y, y esto va a ser un lastre obviamente para las cuentas municipales la verdad que es una pena Bien, has citado algunos proyectos que han sufrido esa demora, pero tenemos también otro que es muy emblemático. No sé si te has reunido ya con los responsables, el restaurante del Parque Municipal. Todavía no nos hemos reunido con ellos. Según me han dicho, y en contratación nos decían el martes, el proyecto está prácticamente en marcha para comenzar las obras en breve. Es un proyecto emblemático que va a ir aparejado. Esta mañana hemos estado con los operarios de Parques y Jardines. La semana que viene visitaremos el Parque Municipal, que es de todos, su lugar emblemático para también pegarle un buen chute al parque que necesita una intervención urgente, sobre todo en materia botánica, de recuperación de especies, de ornamentación, de belleza, de sustitución de especies por otras. En fin, va, es un proyecto integral que creo que va a ser muy necesario. Hay que esperar a la constitución del de nuevo gobierno provincial de la Diputación para recibir ya esos cuatro millones y medio de euros que el Ayuntamiento pagó ...por la expropiación de los terrenos del Palacio de Congresos... Eh, ...no, es un procedimiento administrativo que está en paralelo... ...se ha subsanado ya, parece ser, está en proceso, en proceso de subsanación... ...todos los errores que había, de, defectos de forma... ...para la liquidación de esos cuatro millones y medio... ...y con, cuanto antes comenzar la, la consignación presupuestaria... ...para eh, bueno, pues, eh, construir este espacio que va a asumir Diputación... ...es parte de la deuda histórica de que Diputación había contraído con, con Elche para empezar a construir ya el Palacio de Congresos y que esté provincial y que esté eh, concluido esta próxima legislatura. Además, también está la licitación para la adquisición de la subsede de la Diputación en el Centro Histórico. Ya sabéis que hay varias alternativas, pero bueno, una de ellas ya sabéis cuál es. ¿Quiénes han presentado? Pues eh, si no recuerdo mal, son dos... No se han presentado, se, se, ha, se ha hecho como el diseño, ¿no? Ahora estamos a la espera de que, evidentemente, haya una serie de ofertas, ¿verdad? El diseño de lo que necesitamos, lo que necesita la Diputación. Eh, centro histórico, edificio emblemático, bueno, pues tenemos el edificio del Gran Teatro, perdón, el edificio del casino, perdón, del Capitolio, Ajá. y luego está el casino, ¿no? Que es básicamente, sí. pero puede haber otras ofertas. Al final ha sido un pliego, una licitación por más de 7 millones de euros para la compra. Va a ser también una cierta revolución ¿no? en el centro, que Diputación tenga sede fija, con sala de exposiciones, con espacio para la cultura, creo que va a ser muy, muy positivo. Vamos también a, a seguir hablando de las primeras actuaciones que has llevado a cabo como alcalde, el sombraje de las OMAX. A los usuarios de las yeah. OMAX, desde luego que aplaudieron eh, más bien esa decisión inmediata. Es un gesto sencillo, yo creo que tampoco tiene mayor eh, relevancia. Eh, el lunes por la mañana pasábamos por la Plaza Mayor y decíamos, esto no puede ser, que haya personas aquí, 30 personas esperando al sol, Porque la OMAC de Plaza de Vice, eh, bueno, pues no, sabéis que funciona con cita previa, pero bueno, en fin, en este caso no existe esa posibilidad y, y, y, y la gente no cabe dentro por aforo, ¿de acuerdo? Porque es muy pequeña. Pues qué menos, ¿no? No es lo más estético, desde luego que no, pero ante problemas, soluciones y, bueno, es una manera, es un gesto. Yo creo que la política tiene que combinar los gestos y la gestión. Y bueno, pues creo que esa es la línea, pero insisto, creo que es algo absolutamente normal y natural. También hemos habilitado eh, sombraje y, y sillas en, el, en la OMAC de francés Canto, que es una OMAC muy similar a la del Centro. Otro gesto que fue muy aplaudido eh, es, es el que llevaste a cabo en tu acto, en tu discurso de investidura improvisaste el valenciano ah, por sí. esos abucheos que recibió una lengua para muchos que es materna o no, paterna. No, es la lengua de Elche junto con el español junto con el cast... Bueno, de hecho el valenciano es una lengua española ¿no? Bueno, es la lengua castellano. del misterio. Eh, efectivamente, en Elche llevamos 700 años cantando a la Virgen en Valenciano sin ningún problema. Nunca ha habido ni habrá problemas en Elche Colisión y quien quiera ver problemas en el uso liber... en libertad de las lenguas, creo que está muy confundido y efectivamente, pero no, no, no sabía que habían... La verdad que no, ¿eh? de... lo prometo. No. no, no, no, porque desde el salón de pleno no se escuchaba nada No tenía constancia, pero decidí, hablando del campo, y hablando del agua, y hablando de los agricultores, pues tradu traducir in situ al valenciano, pero con toda normalidad. Quiero decir, es que son cosas normales. Eh, me llama la atención que lo normal a veces se convierta en extraordinario. Creo que eso no, no debería ser así. Sobre todo cuando recibe abucheos. No lo sabía, la verdad que no sabía. Pero bueno, normalidad. Es decir, el alcalde de Elche habla en su lengua materna, es el castellano, y habla con la gente del Camp de Elche en Valenciá. Eh, a ir, en Matola y parlareme en la gente en Valencià. Y si anema Valverde, o anema Perleta, o anema Daimés, o anema a la Foya, la Yembol, hablar en Valencià en libertad y en normalidad. Creo que es eh, el, el mitjà adecuado. Bueno, pues hay más gestos también. Eh, ayer en la Junta de Gobierno pudimos ver que habéis rectificado y habéis incluido igualdad en la Concejalía bueno, de Acción Social y Mujer. El Partido Popular es el partido de la mujer, es el partido de las mujeres, es el partido de la primera alcaldesa de Elche, es el partido de Rita Barberá, es el partido de Luisa Fernanda Rudi, primera presidenta de las Cortes y primera alcaldesa de Zaragoza. Es el partido de Esperanza Aguirre, es el partido de Isabel Díaz Ayuso, es el partido, en fin, es el partido de las mujeres, es decir, Nuestra defensa por la mujer, eh, nuestra defensa por la lucha contra la violencia contra la mujer es innegable, es fundamental, es consustancial a nuestra forma de ser y entender la política. Con lo cual son cosas que tampoco son correcciones, si es que nosotros lo hemos dicho, es decir, mujer, eh, dentro del área de mujer está contenida toda la defensa para la dignidad real de la mujer y para que la propia concepción de las posibilidades de la mujer las oportunidades sean iguales a las del hombre, con total normalidad, si es que yo creo que son cosas normales. Estamos en el mes del orgullo. ¿El ayuntamiento va a lucir la bandera LGTBI este mes? Bueno, vamos a ver. Con respecto a la bandera, esto sí que es una disposición que he dado. La bandera del paseo no se va a cambiar nunca más. Pero no eh, creo que hay que hablar en positivo. La bandera del paseo es la bandera de los 46 millones de españoles que conformamos esta nación. Y la bandera no se puede sustituir por otras banderas. Me refiero a la bandera del paseo, ¿de acuerdo? Porque es una bandera regulada por ley. Es una bandera que nos representa a todos. Hasta aquellos que no la quieren. Esto es así, ¿no? Y es una bandera que representa la libertad y representa la Constitución y representa todo lo que los españoles nos hemos dado en los últimos 45 años prácticamente ya. Y con respecto a los actos del orgullo, pues igualmente con total normalidad. Hay que definir bien, no, no nos hemos sentado con la plataforma a ver qué demandan, qué piden y evidentemente nos sentaremos a hablar con normalidad de lo que ellos necesitan. De verdad, o sea, eh, cuando decimos que Aurora Rodil y un servidor vamos a gobernar para todos, es que vamos a gobernar para todos. Uh -huh. Para los que nos han votado y para los que no nos han votado. Me obsesiona mucho el concepto normalidad, Ros, porque creo que es un concepto necesario. Bueno, eh, siempre hemos visto la bandera arco iris luciendo en el balcón del ayuntamiento. Es que va, nos, a lucir, va, va a colocarla en el balcón del ayuntamiento. ¿Sabes qué ocurre? Que aún no nos hemos sentado, no sé lo que piden. Eh, supongo que esto lo pedirán, será una petición también. No sé lo que piden. Como no sabemos lo que necesitan de nosotros, pues eh, haremos lo que. Porque el Che es de todos, ¿no? Haremos lo que la plataforma y lo que los organizadores demanden de nosotros. Y es que. Creo que al final es la libertad y la normalidad la que tiene que primar en cualquier acción política y, y del propio eh, gobierno municipal. ¿Cómo están siendo estos primeros días con Vox? Pues muy bien, la verdad. Es decir... Eh... Nuestra relación con los tres concejales de Vox es extraordinaria, tanto con Aurora como con Raúl como con Samuel y sobre todo Aurora, que es la persona que al fin y al cabo es la portavoz y ese va a ser en este caso teniente de alcalde ¿no? y va a tener una responsabilidad en la acción de gobierno. Es una persona profundamente sensata que conoce muy bien la ciudad, tiene una tarjeta de pacientes superior a los 2.000. Y su diagnóstico de las cosas normales de la ciudad es absolutamente certero. ¿no? Y la relación con ellos es pues eso, fluida, normal. Ella va a ocupar la concejalía de familia y a poner en marcha políticas que realmente sir sirvan. Ella en estos mismos micrófonos dijo que lo primero que van a recortar es en gastos superfluos. Si queréis eh, rebajar, como os habéis comprometido, los impuestos a un 3% a partir del 2024. Uh -huh. ¿Cuántos asesores? ¿Cuántos asesores? Habéis contratado o vais a contratar no, el máximo? No. no, hemos establecido el marco, es decir, eh, la ley establece un máximo de asesores y hemos creado lo que es la plantilla general para poder, pero no solamente son para el Partido Popular, también hay asesores para Vox, ¿Sí? hay asesores para Compromís, asesores para, para el Partido Socialista. Creo que hemos demostrado también eh, justicia cuando hemos, eh, en fin, concedido, no concedido, esto no es una concesión, cuando hemos decidido porque no hay un reglamento, por desidia, básicamente, entregar al Partido Socialista, al principal partido de la oposición, la mitad de, bueno, la mitad de recursos, ¿no? Eh, el, tres veces más de lo que ellos eh, nos asignaron a nosotros. Bueno, pues esto va en esta línea, ¿no? Al fin y al cabo se trata de dar recursos a todas las formaciones políticas para que gestionen bien y para que hagan las cosas bien. Y en, eso, y en eso estamos, y creo que con, con mucha responsabilidad. En tu equipo hay un hombre que lo has hecho fuerte, que es Francisco Soler, el número dos, con, eh, centrando eh, hacienda y urbanismo. Así es, el área de estrategia que hemos denominado. No se ¿va a tener dedicación exclusiva Francisco Soler? Su dedicación exclusiva está absolutamente incont vamos, incontestable o incontestada pero luego evidentemente tiene que compatibilizar el, porque le quiere compatibilizar con su, con su trabajo como otros muchos concejales han hecho. Va a haber un coordinador del área que también va a ser muy importante para, para poder darle fluidez a, a, esta, a esta concejalía. Suele ocurrir cuando llega el PP a las instituciones que los, los que se dedican o los que nos dedicamos queremos compatibilizar con nuestro trabajo porque tenemos trabajo al margen de la política. Yo incluso me me planteé la posibilidad de seguir dando clase, pero es imposible, es, es incompatible, no, no hay margen legal ni margen eficiente y eficaz para poder estar dando clase y ser el responsable de una ciudad de 140.000 personas. O sea que Francisco Soler no tiene dedicación exclusiva. Estamos perfilando las dedicaciones, de hecho estoy al pleno de, al pleno de organización de la semana que viene y vamos a ver, eh, pero insisto, yo creo que eh, es compatible, ¿no? Siempre y cuando haya una organización eficaz y que funcione, dedicar tu vida a tu ciudad, a tu municipio, a la cosa pública y aparte, por supuesto, de cierta forma... Pues técnica. si Francisco Soler, llevando urbanismo y Hacienda, no va a pedir dedicación exclusiva, ¿quién? ¿Qué asesores son los que va a poner a su cargo? Asesores, no, concejales, o son conce dos cosas distintas. Ex ¿Concejales? Con, no, no, ah. concejales. No, no, cuando me refiero a Francisco Soler, un concejal tiene la posibilidad de dedicarse sí, íntegramente sí. a la labor o compatibilizarlo con su trabajo. Eso está, re eso está regulado por ley. Sí, sí. Es una decisión personal. Y bueno, pues va a haber otros concejales que, evidentemente, decidan eh, pedir una excedencia en su puesto de trabajo. Todos tenemos un trabajo al margen de la política y otros concejales que no. Eh, pero bueno, eso es una decisión personal igual que en el Partido Socialista ¿no? ellos se ellos, eh, organizarán y nos dirán cómo van a enfocar el área. La señora Rodil también va a compatibilizar en cierta forma su labor como médico con, eh, con momentos puntuales ¿no? con su acción de gobierno yo creo que es voluntad, decisión y organización al fin y al cabo hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas en ese sentido compatibilizándolas. Va a recuperar, yo me refería a los ex concejales, va a recuperar a Manuel Latour y a Vicente Granero para Vicente Granero las áreas es, de urbanismo y hacienda. Vicente Granero está Ya trabajando eh, en el, las áreas y todo lo demás, eh, llevamos cuatro días, Quiero decir, todo lo demás se va a ir organizando, se va a ir poniendo en marcha y se va a ir eh, coordinando con como marquen los tiempos y como marquen las necesidades también Ayer por la tarde tuvo la primera protesta contra la decisión del equipo de gobierno de desmantelar el carril de la avenida Juan Carlos I le achaca, sobre todo su rival político, Esther Díez, le achaca que quiera desmantelar Juan Carlos I Usted ya lo ha dicho, eh, muchas razones se han puesto sobre la mesa y es que es un eh, carril que ha dado problemas y no es seguro. Esa de es verdad. la principal razón. Lo más importante es hacer las cosas con cabeza y con informes, que es justamente lo que ellos no hicieron. Informes de la policía, informes de tráfico para saber si ese carril es viable o no es viable. Y todo apunta que ese carril, eh, todo apunta que ese carril en su momento no fue definitivo, fue un carril prueba que además se construyó en pandemia. Y a los hechos nos remitimos. Hay que dar una alternativa. Dirección centro al Tavix no va a haber problema porque podemos, se puede regular la velocidad eh, del, de, de los vehículos. Es decir, se puede regular la velocidad y por tanto puede ser una vía ciclable sin eliminar... O sea, compatibilizando las bicicletas con normalidad con el vehículo privado en libertad, y luego habrá a quedar una alternativa para los, que, los usuarios de la bicicleta que quieran venir de Altavix hacia el centro. Lo que pasa es que estas actitudes de las eh, manifestaciones a los cuatro días me parecen muy... Eh, bueno, que, creo que evidencian un poco mal perder, ¿no? Porque la propuesta la han movido Compromís, como todos sabemos. Bueno, Compromís ha estado casi a punto de desaparecer en el ayuntamiento. Por algo será, ¿no? Yo creo que habría sido mucho más útil y mucho más uh -huh. eficaz reunirnos en la alcaldía, escucharles ver sus propuestas, ver alternativas y cuando conocen la realidad, pues ya tomar la decisión. Pero esto a los cuatro días de empezar a gobernar sin haber desmantelado el carril, montarte una manifestación evidencia, falta de respeto por también la decisión de la democracia, ¿no? Pero bueno, cada uno se retrata como considera. ¿Qué alternativa para cuándo van a desmantelar la, ese carril? El Estamos la... a la espera de los informes pertinentes que ya hemos encargado, el lunes encargamos los informes y saber básicamente el, la, cuál es la alternativa para venir de altavista claro. al centro. Y eso es lo que estamos estudiando y trazando. Ella habló que estáis pensando ponerlo en la avenida Candalix. No, no, no No es una alternativa ahora mismo. Pero tampoco estamos planteándonos, o sea, en una ciudad en la que la velocidad se va a regular en muchas, muchas vías a 30 por hora, todo lo vemos. Es decir, eh, o sea, la, la regulación en una ciudad de la velocidad máxima es, es algo bueno, ¿de acuerdo? Por, por seguridad, por, por, eh, por impacto ambiental, uh -huh. por, por sostenibilidad. Ahora bien, eh, es perfectamente convenable en una ciudad que los vehículos eh, com compartan en algunas vías eh, calzada con las bicicletas o con los patinetes, ¿no? Aparte de en otras, en otras áreas, ¿no? Lo de Candaleis fue un planteamiento inicial que, que hicimos, efectivamente, pero creo que hay otras alternativas, eh, calles eh, intermedias, pero sin quitar aparcamiento y sin eliminar eh, carriles de circulación. Pero bueno, es que la señora Díez tiene que ser un poco más respetuosa con los tiempos, ¿no? Yo creo que hay que esperar y saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y cuando el gobierno municipal legítimo decida qué hace, pues ya protestas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es... no pasa nada. Estamos acostumbrados y lo sabíamos. Eh, bien, pues eh, tiene por delante también un verano en el que no se van a ir de vacaciones porque en primer presupuesto van a modificar el presupuesto de 2023 claro. para dar contenido a, las áreas. a todas las áreas. Efectivamente, nos eh, vamos a agosto y por tanto eh, en agosto no va a haber vacaciones para el gobierno municipal y va a ser un mes hábil porque tenemos que tener pleno ordinario. Y tenemos las fiestas, ya han hecho la primera modificación El 4 de agosto aquí mismo decía que era imposible que se iniciaran las fiestas el 4 de agosto el pregón solapando las Exacto, actividades de la dama. De la dama. Es que jamás en la historia de Elche el pregón ha sido el 4 de agosto. Estamos tú lo conoces muy bien. El 4 de agosto es el día de la dama. O sea, no sé en qué en qué brillante cabeza se planteó solapar los actos de la dama con los actos del pregón. Es compatible celebrar la dama con el día siguiente celebrar el pregón y las cosas con normalidad. Porque me parece, por respeto a la real orden y por respeto a lo que significa el 4 de agosto en Elche, que no es necesario anticipar tanto las fiestas patronales. ¿no? También hemos visto una modificación en la proclamación de las reinas, que será al aire libre, por primera vez en la Plaza de Baix. Pero no hemos visto ninguna modificación en la noche de San Juan, que estamos en el día de San Juan, de la noche de San Juan, el día de San Juan es mañana. ¿Por qué, eh, siguen, ¿por qué no han permitido que se hagan las hogueras en las playas, bueno, como es, en otros esto municipios? Esto tiene tres explicaciones. La primera es que eso, eso son los informes de la policía y de de seguridad ciudadanas quienes advierten que, vamos a ver, las playas, ¿dónde van a hacer en Santa Pola? Santa Pola ha acotado playas para, para la noche de San Juan para la quema de hogueras. Son playas urbanas, en eh, Playa de Levante y en Gran Playa, Playa Lisa, playas urbanas, playas con fácil accesibilidad, playas cerca de los, de los edificios, playas que no están rodeadas de espacios naturales, estamos de acuerdo, ¿no? Playa de Levante, Santa Pola está prohibido hacer, hacer hogueras en toda la zona del Cabo está prohibido hacer en el Tamarit, está prohibido hacer hogueras por lo que significa en todas las calas de Levante, en todas las calas de la Santa Pola del Este ¿Qué pasa en Elche? ¿Cuál es, ¿Cuál es la única playa urbana de Elche? La playa de Arenales del Sol todos lo sabemos. ¿Cuáles son las dimensiones de la playa de Arenales del Sol a, espera de la, a la espera de la regeneración junto con eh, las playas, bueno, son las únicas playas urbanas comparándolo con Santa Pola Las playas terrenales del sol tienen 4 o 5 metros. Las de Santa Pola, Playa de Levante o Gran Playa Playesa tienen hasta 50 metros o 60 metros de anchura. Con lo cual, descartada la playa urbana, vamos a pensar en otras playas. Playa del Altet o playa de, del Carabasí. Playas protegidas. Vámonos al Tamarit. Playa protegida. Vámonos al Pineta la Marina. Playa protegida. Quiero decir, nuestro término municipal tiene una idiosincrasia muy compleja a lo natural. Entonces, no podemos exponer un espacio natural. A una tradición que es muy bonita y es muy bella, ¿no? Y luego que es el cuarto año. Es decir, esto no es, no es una invención del Partido Popular, es el cuarto año que esto se ha establecido así. Y yo creo que con los informes de la policía sobre la mesa de seguridad y con los informes pertinentes creo que es lo más correcto y creo que es lo que... Al fin y al cabo hay que hacer pedagogía de las cosas, no, no imponer por imponer, pero si se explica yo creo que todo, lo pueden, todo el mundo lo puede entender. Bueno, hemos hablado de algunos de los cambios, el, la noche de San Juan continúa como el año pasado, el mismo dispositivo, pero las fiestas patronales, ¿tendremos sorpresas? El pregón seguirá siendo desde sí, el balcón del ayuntamiento. Por supuesto. Es y, decir, se trata de construir, no de destruir nada, ¿no? Y las fiestas, son, la tradición no se puede tocar. El hecho de trasladar la, la proclamación de las Reinas y Damas a Plaza Mayor, a Plaza de Bikes, es por aforo. Porque en el Gran Teatro quedaba mucha gente fuera, uh -huh. gente de las comisiones que quería ver, a ver. Es un acto precioso el acto de la proclamación. Entonces, la propuesta nos la, nos la hicieron los miembros de la gestora, de la federación, y dijimos, me parece muy bien. Paso está la plaza de Bikes, ¿no? que además ha quedado preciosa, a pesar de que falta sombra y demás. Vamos a hacerla en la plaza mayor. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pues vamos a ello, ¿no? Que sea accesible, que los ilicitanos puedan ver su, la proclamación, que sea un acto masivo y que también sirva para demostrar que queremos usar las calles y las plazas para los actos como este, ¿no? Festeros y culturales. El año pasado fue una mujer pregonera, ¿este año le toca a un hombre? Estamos en ello, estamos buscando pregonero, hemos hecho algunas propuestas, en fin, es complejo porque queremos que sea una figura de relevancia en el municipio y estamos ultimando, en breve se hará público, el año pasado fue Blanca Paloma, fue un pregón precioso hemos tenido pregoneras como Mónica Carrillo, que es una licitada internacional otros periodistas, gente de fuera de Elche, hemos tenido grandes pregoneros, todos han sido grandes pregoneros y yo creo que la decisión del pregón es una decisión que siempre busca hacer a un gran pregonero, permitirle uh -huh. que haga un gran pregón. También esta, sí. También esta semana se ha reunido con el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para apoyar su batalla judicial emprendida contra el conseil el antiguo conseil por la implantación del grado de medicina? Bueno, al fin y al cabo, lo que, de lo que se trata es de utilizar bien los recursos, ¿no? Y de la eficiencia en cuanto a la gestión de los fondos. Es que resulta que la Facultad de Medicina de la UMH está al lado de la Universidad de Alicante. Es una cosa como que no te puedes creer, ¿no? Está al lado, físicamente, todos sabemos que está en el campus de San Juan. Entonces, ¿qué, qué sentido tiene que, que habilitemos un campus al lado de otro cuando hay una universidad que está ofreciendo medicina desde hace 35 años o 30 años y está formando a la gente para, precisamente, hacerlo bien, ¿no? Nosotros vamos a estar con la UMH, que es con quien tenemos que estar. Y las eh, decisiones políticas se las dejamos a otros eh, para complicarnos la vida. Nosotros con la UMH, que es con quien tenemos que estar, que es la principal institución académica de este municipio. ¿Ha hablado ya con Carlos Mazón ¿Todavía? sobre sí. el tranvía, sobre las promesas eh, bueno, en Elche? Hay que dejarle que llegue, sí, <ríe> que aún ha sido proclamado, ¿no? aún ha sido elegido eh, presidente de todos los valencianos. Hay que dejarle que llegue y hay que... Eh, pero por supuesto el tranvía va a ser una reivindicación también a ver, que ver cómo están las cuentas de, del Consejo y en qué medida se puede, vamos, pero que es una exigencia, voy a reivindicarlo con total contundencia, sin ninguna fisura Bien, pues tendremos que esperar eh, a, no, la, la constitución del nuevo Consejo A la siguiente la semana por lo menos <risa> La siguiente semana que será el pleno eh, extraordinario para aprobar esa organización. Pablo Ruz Mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, pero mucha ilusión, muchas ganas, mucho equipo y mucha fuerza. Y, mucho, y mucha voluntad de hacerlo bien y de servir a todos. Y su primera semana. Conclusión, hemos llegado al viernes. <risa> eh, sigue con la misma ilusión, con las mismas ganas. Esta mañana hemos estado a las 7 menos 10 visitando las brigadas de parques y jardines y manteniendo un encuentro con la gente tan buena y tan increíble de, de, de Spice Birds que es una empresa que funciona muy bien y que hace una labor encomiable, ¿no? Y, bueno, ahora tenemos todo el día prensa, todo el día visitas a los medios. Eh, luego estaremos en la masquetada de Alicante, nos ha invitado el alcalde. Uh -huh. Luego por la tarde estaremos en una reunión para preparar playas y turismo de cara al verano. Ayer visitamos Barrio Patilla, Barrio del Cementerio, eh, piscinas. Eh, estuvimos por la tarde haciendo calle en, en, en Matola, tocando timbres y preguntando a los vecinos qué podemos hacer por ellos. ¿no? Este va a ser nuestro plan de trabajo. Trabajo diario y trabajo intenso. Es la única manera de poder servir a todos y poder tener una visión real. De lo que la, el municipio necesita. Y un fin de semana también intenso. Sí. Tenemos las hogueras sí. tenemos del las Raval. Obreras, tenemos eh, candidat, eh, presentación de bueno, un evento del, del Capitán Cristiano. Tenemos el Raval. tenemos eh, fin. El domingo la mascletá, la mascletá de la, gestora de la, de la, de la Federación Gestoras. Nosotros iremos también el domingo a seguir un poco con el campo. En fin, esto es un no parar, pero con mucho gusto. Pues muchas gracias por venir y contarnos estos primeros días de gobierno de vosotros. del muchas Partido gracias, Popular y Vox. Y a seguir con la labor. Muy bien. Gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.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 TELELCH, Radio Marca. Bien, pues después del relato de las noticias y de la entrevista con el alcalde Pablo Ruz, vamos con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tendrá que pelear la próxima temporada en segunda división por el ascenso con hasta 10 escuadras, prácticamente la mitad de los equipos que representan la segunda división. Los tres principales favoritos son los tres recién descendidos que tendrán la ayuda económica de la Liga Español, Elche y Valladolid por este orden serán los mayores presupuestos de segunda, pero habrá que añadir al Levante además de Eibar y Albacete que se quedaron a las puertas del ascenso ya que jugaron el playoff además otros históricos que hicieron buena temporada como el Oviedo o Tenerife, sin olvidar a Zaragoza o Sporting de Gijón o alguna de las revelaciones como el Andorra que llegó a quedarse a las puertas séptimo clasificado del playoff y siempre puede haber alguna sorpresa, como curiosidad destacar que por primera vez no habrá ningún rival andaluz, ya que el Granada ascendió, el Málaga descendió a primera ref, el Granada ascendió a primera, donde se mantuvieron en la última jornada el Almería y el Cádiz, además de que por supuesto siguen el Sevilla y el Betis. Además, Córdoba y Jaén no están en el fútbol profesional. Por tanto, bueno, pues una segunda división que todavía espera a dos inquilinos que saldrán de las últimas finales, el Dense o Real Madrid-Castilla y Alcorcón o Castellón. El próximo miércoles se realizará el sorteo de segunda división. El Elche parte como uno de los grandes favoritos a conseguir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 Muy buen día. Se imponen las altas presiones para garantizar la estabilidad atmosférica y también las noches tropicales. Y es que durante esta madrugada la temperatura nocturna aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no ha bajado de los 22,4 grados. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto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 Dátiles de leche. Saborea el oasis. Las altas presiones siguen avanzando para reforzar la estabilidad atmosférica. De hecho, hoy tendremos una jornada con cielos despejados, viento en calma a primeras horas, conforme vaya avanzando la mañana, flojo de componente este que tenderá puntualmente moderado con rachas de más de 30 km por hora. Viento de componente marítima que nos va a acompañar durante toda la tarde frenando el ascenso de las temperaturas eh, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los... 30 grados fin de semana de verano con cielos completamente despejados mañana sábado viento en calma a primeras horas a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste mañana ya comenzarán a subir de nuevo las temperaturas máximas en torno a los 31 grados y esta próxima noche tropical con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 22 grados Para el domingo, con el avance de la masa de aire cálido, la tropical continental, eh, las temperaturas diurnas alcanzarán valores en torno a los 33 grados mínimas que no van a bajar de los 23 grados por la tarde, viento flojo de sureste y la semana que viene, marcada por la estabilidad atmosférica con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Demesol Mesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy.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 cerca de ti. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Bien, pues cuando faltan 10 minutos para las 10 de la mañana vamos a ver cómo se circula por las calles de la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Es viernes, hemos llegado al viernes de un fin de semana muy especial por las fiestas de San Juan. ¿Qué tenemos previsto para hoy y cómo estás viendo el tráfico en estos momentos? Sí, pues a esta hora de la mañana, en general, no hay dificultades de circulación. Encontramos algo más de tráfico en los puentes, como el puente Ferrocarril, dirección Alicante, en el de la Virgen y en el de la Generalitat. El tráfico es denso en los accesos a la rotonda de la IUP, desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad, en dirección a En cuanto a cortes de calle, continúa cortada al, tra al tráfico la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpeñán y... Antonio Machado. La calle Conrado del Campo cruce con Manuel Alcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización. Se reserva el aparcamiento en el solar junto a la parroquia de San Juan en el Raval, ocupado por la hoguera de San Juan hasta el próximo domingo. Y mañana sábado se reserva el estacionamiento en la calle Juan Ramón Jiménez entre San Juan y la calle Ángel. Por último, recordaros el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes del vehículo, respetar los límites de velocidad, alcohol cero y mucha precaución en los trayectos cortos que ahora en verano suelen ser muy numerosos y en especial en fiesta de San Juan. Esto es todo desde la Sala de control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana.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 Y no esto. Mucho de esto. Y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4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 Y en los últimos minutos del programa La Glorieta vamos con el repaso a la prensa nacional. Siguen los pactos del PP con Vox, acaparando parte de las portadas. El diario El País nos dice que hay malestar entre cargos del Partido Popular por el descontrol de los pactos con Vox. Hemos vuelto al rajoyismo, opina un parlamentario en un chat interno. Un dirigente, el Vox de Valencia, es el mismo que el de Extremadura. También nos comentan hoy en todas las portadas que los cinco tripulantes del Titán murieron en una implosión, hallados restos del sumergible a 500 metros del pecio del Titanic. Hay otras noticias en el diario El País, nos cuentan que las familias con hipoteca variable pagan 3.100 euros más al año y que soldados ucranianos combaten en Zaporilla a golpe de mortero. Mensaje a los rusos en una bomba, es como titulan esta noticia. ABC, la portada, la dedica a Ayuso, que se rodea de una generación de tecnócratas y gestores. Estrena la mayoría absoluta con un gobierno totalmente renovado y exhibiendo buena sintonía con Vox. Y también nos comenta ABC en su portada que Hacienda sospecha que la trama de Tito Berni ocultó mordidas en bitcoins. Pide a la juez que investigue si se usaban criptomonedas con el fin de esconder movimientos de dinero para pagar tráfico de influencias. Y pasamos a, a la portada del mundo. Le dedica la fotografía Yolanda Díaz ayer en el escenario, en la recreación de la escena de un crimen de género. Y titulan De puntillas por la escena del crimen y por el referéndum. También nos cuenta El Mundo, que Abascal militariza a Vox con Voxade en su cruzada cultural. Purga a los críticos, los liberales, entrega al catolicismo tradicional y trasplanta a Madrid la estructura vertical del partido en Cataluña. Y el diario La Razón también nos cuenta que el poder económico teme el efecto desestabilizador de Vox. ...Ibex y fondos de inversión... ...gente de nivel no entrará en un gobierno... ...con Abascal de vicepresidente entre comillas... ...el discurso y las exigencias que exhibe... ...en la resaca del 28M... ...están despertando intranquilidad... ...son los titulares... ...para Isabel Díaz Ayuso... ...que saluda a Rocío Monasterio... ...ayer en la Asamblea de Madrid... ...son algunos de los titulares... ...de los diarios nacionales... ...en esta jornada de viernes... ...23 de junio... Y con el repaso a la prensa nacional, ponemos el punto final al programa La Glorieta. Vienen más noticias en el programa Entre Amigos. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.